En lo, que va, en lo que fue el mes de agosto, los últimos indicadores ya están ratificando esta información. ¿Qué bajó? ¿Qué, qué, ¿Qué se dejó de consumir además de carne, como dijo Sochei? Y vos comentaste en el programa de tarde. Sí, no, no dieron específicamente los productos, pero bajó el 1,6%, digamos, el consumo. Es un indicador bajo, pero venía creciendo hasta el mes de a g o s o Y ciertas、pasado. verduras, como decíamos también acá la vez pasada. Sí, el costo、eh, es tremendo. Seguramente la gente no come, digamos, ¿no?、Mm. Si vos tenés. Es de, como veíamos en unas góndolas,、eh, chauchas a 27 pesos y una bolsa de papa, a 21. 1 qué vas、eh, a comer? Hoy estuve dialogando con industriales de criadores de cerdo、sí. que dicen que desde el discurso de Cristina,、mm. hoy están vendiendo el 100% más aquí en Olavarría. El du se duplicaron las ventas desde ese discurso y además es porque es mucho más económico que la carne de vaca, ¿no?、Mm. Y bueno. Está bien.、Eh, 20 y 20 minutos en la República Argentina. Hacemos una pequeña pausa y ya dialogamos con el concejal Marcel u r l e s a g a Si estás afiliado, r e t i r a tu bono en el seco y participa en sorteos increíbles todos los días. Podés ganar DVDs, microondas, cámaras digitales, netbooks, PlayStation, LCD y órdenes de compra de hasta 15 mil pesos. Además, hasta el 26 de septiembre, o b t e n é importantes descuentos en los principales comercios y negocios de la barría. i a El 26 es tu día, pero lo celebramos todo, todo el mes. Centro Empleados de Comercio de la Barría. r e s i e r c o r d á r e t i r a hoy mismo tu bono en Coronel Suárez, 2752, y disfrutá septiembre con toda tu familia. Seco, 107 años de solidaridad. El concejal Marcelo Urlésaga de Unión Celeste Blanco está en comunicación、eh, con Radio La Barría. Concejal, buenas noches, gusto en saludarlo. Buenas noches, Alicia, a vos y a la audiencia, gracias. Bueno, la consulta es:、eh, hoy se reunió la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante como lo hace los lunes, pero tuvieron la participación del jefe distrital de policía, ¿verdad? Sí, decís bien, Alicia, este, nosotros todos los lunes a las 12 horas nos convocamos. Indudablemente por temas que tienen que ver con la ciudad y el tema de la seguridad, que es lo que tanto nos apremia hoy en día,、eh, en la comisión pudimos abordar un expediente, digamos, de un particular Que lo había presentado hace aproximadamente 20 días y que, bueno, en función del hecho ocurrido en el Palacio, digamos, a, a partir de que sucedió ese tema, nosotros el lunes pasado no lo pudimos recibir a Ortúzar, sí este lunes, y bueno, sirvió para intercambiar pareceres respecto a este expediente que estaba en la comisión, que tenía que ver con un planteamiento, como dije anteriormente, de un particular respecto a una posibilidad de, digamos, de funcionamiento de la policía con los distintos barrios en la localidad. Básicamente definía puntos fijos de, de, de espacios donde la policía bueno, un o p c o c u m p l í a las veces de, de, de, de receptor de inquietudes de la sociedad y este, en distintos ámbitos,、eh, por ejemplo, asociaciones, este, entidades intermedias o sociedades de fomento, este, bueno, que allí mismo serían receptores de la policía de, de, en los distintos barrios de, bueno, de muchas inquietudes. Este, bueno, esto se le, se le transmitió indudablemente al, al jefe distrital. Él,、eh, con una primera digamos, lectura del expediente,、eh, consideraba complejo en cuanto a la implementación, este, en función de que, dadas las circunstancias hoy en día, por la situación que atraviesa la policía digamos, y con la necesidad de contar c o n mayor personal, este, esto significaría en estos puntos fijos este, tener. Digamos, no menos que tres policías atendiendo, y con lo complejo que eso lo, lo representa para la policía, en función de la necesidad de gente digamos, de policía en, en las calles, en los barrios, en las cuadrículas. Y bueno, sirvió para que nos cuente un poco también cómo se viene manejando ¿no? con las cuadrículas en Olavarría y respecto a, a lo beneficioso y lo práctico que resulta el tema a De un móvil por cuadrícula, este, más allá de que convengamos en que muchas veces en determinadas cuadrículas del casco urbano este, por ahí un móvil no alcanza, ¿no es cierto? Pero, pero qué bueno que esto es beneficioso en tanto y en cuanto posibilita desde la, desde la comisaría primera el centro de cómputos y digamos de, de la policía donde tiene una rápida ubicación de los móviles, pos, posibilita una, una rápida interceptación de los mismos por un sistema que policía tiene que es el ABL. Y que sabe dónde está cada, de los móviles, ¿no es cierto? Y esto nos manifestaba el jefe distrital. La, la, la importancia en cuanto a la, a la, a la rapidez para los, distintos,、eh, para los distintos hechos que se puedan suscitar. ¿no? Este, lo cierto también es que, bueno, que hay cuestiones que se tienen que ir corrigiendo porque es harto sabido muchas veces que, que determinados este, móviles se quedan estancos en determinado lugar y bueno, esto, bueno, sobre, sobre esto también se está trabajando ¿no、es cierto? Con, las, con las sanciones respectivas, etc. Vale decir, Alicia, para que la gente entienda, este proyecto presentado por un particular、eh, tenía que. que ver con eso y bueno en cierta medida fue De, de, desestimado, si s se quiere, por、eh, hoy, por hoy, como están dadas las cosas, por lo complejo que puede llegar a ser la implementación. No obstante, esto el jefe distrital tuvo muy buen agrado en, en, en a futuro recibir a este particular, ¿no es cierto? Que está preocupado, como, como muchos de nosotros, con respecto a la seguridad en la ciudad.、Eh, bueno, intercambiar estas experiencias de trabajo que se vienen haciendo de manera tal de bueno, satisfacer este, esta, este, esta necesidad que tiene un vecino, como tantos, de, bueno, de. De, de Poder a través de su aporte generar, digamos, este, digamos una resolución más, más rápida de las cuestiones que tienen que ver con, con denuncias, con, con, bueno, con cualquier tipo de hechos delictivos que suceden en la ciudad, ¿no es cierto? Y esto、eh, fue visto de buen agrado, al menos por la comisión, este aporte del vecino, y, este, y bueno, a, súbitamente fue transmitido al jefe distrital, quien, bueno, se comprometió a mantener a futuro un encuentro con esta persona. Este hecho, Alicia, significó que también el, el jefe distrital. No s pudiera hacer un paneo, un pantallazo, ¿no es cierto?, de cómo viene dándose la situación de la inseguridad o la seguridad, en no la barría, ¿no? Que bueno, nos permitió también saber,、eh, como lo hacemos cada 40 días, este, saber la cantidad de móviles con los que se cuenta, la cantidad de, de, bueno, de aportes que se hace hacia la policía, la cantidad de efectivos con los que se trabaja, es decir, cuestiones. cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el distrito y que bueno, siempre es bueno que los concejales sepamos porque siempre hay algo para aportar, ¿no? Desde... Desde distintos proyectos que cada uno de nosotros, desde los bloques, hemos aportado a, a través de los años, ¿no? Y esto es bueno, este ida y vuelta que se genera con el jefe distrital, que es la autoridad máxima, en pos de, bueno, en este caso puntual, de, de satisfacer este, un reclamo puntual, ¿no? Que tenía que ver con un vecino, pero también tener un paneo general de la situación en Olavarría, ¿no?、Eh, concejal, como、sí. miembros de la Comisión、sí. de Seguridad, ustedes tuvieron oportunidad de preguntarle también al jefe policial de Olavarría acerca del robo que sufrió el Palacio b a El grano? Sí, sí, sí, también tuvimos oportunidad de, de, de preguntar sobre ello. ¿Cuál es su visión, concejal? Bueno, este...、Eh, digamos, este, hoy por hoy,、eh, digamos, se encuentra trabajando asuntos internos. La visión de uno es que, bueno, este, es un hecho desgraciado justamente que se produzca esto en el corazón mismo de, de, de, de, de, de, de la municipalidad, ¿no es cierto? Este, y que, bueno, que hasta este entonces. Según se nos podía transmitir, este, se venía trabajando bien. Con, con los últimos 10 días, este,、eh, digamos, las comisarías habían registrado una estadística de 15 detenidos. Este, indudablemente que este hecho, el del Palacio,、eh, desconcertó por completo a las autoridades. Y en el caso de uno como un simple observador, este, bueno, lo que, lo que compete decir es que este, sería lógico que la justicia actúe prontamente. De hecho. Eh, sirvió para saber que se han realizado, bueno, lo que es público, o ¿no? Varios allanamientos, este, que bueno, que hay personas también que están, este, que, bueno, inclusive detenidos. Yo, por una cuestión de secreto de sumario, si se quiere, no, no me e s t r a l l a r í a digamos, mucho en el tema, pero sí sirvió para, para conocer este, a ciencia cierta lo, lo, lo que se está haciendo. Sobre el tema, y bueno, que, que nos supo decir también el, el comisario inspector o r t ú z a r de、eh, las expectativas que tiene, ¿no? De pronta resolución del tema.、Uh -huh, bien.、Sí. Lo, ¿Lo vio preocupado por, la, por que, tener un efectivo lo, es, eh, policial? Eh, no, no sé si involucrado、sí. directamente con el Palacio claro, Belgrano, pero、claro. que está en investigación. Sí, decís bien. Este, lo vi muy preocupado, verdaderamente, porque. Eh, a ciencia cierta, pudo transmitirnos todo el esfuerzo que se viene haciendo desde jefatura distrital. Y, y, y bueno, y est esto de creer que la sociedad vuelva a creer en una policía como la que tenemos, y este, que realmente estos hechos este, dan por tierra con, con, con, con mucho de lo bueno que se viene haciendo, al menos que se viene sabiendo. Y bueno, indudablemente la preocupación era, era mucha, lo noté, digamos, este, consternado por los hechos, pero bueno, no, no digamos, este. No, no, Lo que nos pudo transmitir es que nunca van a bajar los brazos, de que, bueno, de que sobre esto se trabaja también, para que Alicia la gente sepa: en Olavarría hay 379 policías, de los cuales 111 son mujeres, y, y bueno.、Eh, Por la buena senda, hasta que pasa una de, este, de estas cuestiones, que vos sabés que, que, que aquellas personas que realmente no tienen vocación, digamos, de estar en la fuerza, este, el hecho de, de, de algún dinero lo tienta, como, como puede ser un ser humano, indudablemente esto no, no está justificado por las autoridades, indudablemente que asuntos internos este, deslindará las la responsabilidades del caso, ¿no es cierto? Pero que, que preocupa y consterna y genera un, un malestar interno en la fuerza, indudablemente que sí, por, digo por. Por, la, por, por, por lo bueno que se viene haciendo o por lo que se intenta hacer, n o、uh -huh. él se mostró consternado, sinceramente, y bueno, muy, muy preocupado, bueno, pero confía en que asuntos internos de la misma policía p u e、eh, d a prontamente i l u c i d a r este tema, ¿no es cierto? Bien, por último, concejal, mire, le concedo un minuto para que me diga qué expectativa tiene para la sesión que va a haber en c i e r r a s Vallas. Bien, no,、eh, expectativa buena porque a mí me parece que es importante esto de la, de la descentralización de las actividades públicas. Me parece que en torno a todo lo que se ha venido hablando relacionado a, a, a los delegados municipales, a, lo, a la descentralización económica, a lo que pude presenciar ayer en Loma Negra, que fue el acto del Día del Inmigrante en la localidad y donde, donde muchísima gente se hizo partícipe. Y el tema este, en boca de todos era este y lo importante que significa poder este, ver que. Que, que al menos un, digamos, un poder como es el legislativo se vuelque a las localidades serranas, este, es muy bien recibido, al menos por muchas de las personas con las que ayer, en toda la tarde, intercambié pareceres. Este, en, lo, en, lo, digamos, en lo personal, como trabajador de este, de este Consejo Deliberante, me parece importante. Porque es una manera más de integrar, si se quiere, a las localidades serranas. Vos bien sabés, Alicia, como mucha gente, yo soy nacido y criado en Lomanegra, vivo 22 años, y este, siempre hemos demandado, digamos, que seamos tenidos más, más en cuenta a los habitantes de las comunidades serranas. Me parece que esto que hemos decidido internamente dentro del Consejo de, de salir a las comunidades de, del distrito este, es positivo. Así que, en respuesta a eso, te digo que me parece muy promisorio, Alicia. Bien,、eh, le agradezco mucho, concejal, que tenga buenas respuestas. El concejal Marcel Urlezaga. Coop Electric garantiza la calidad del agua que llega hasta su domicilio. De usted depende mantenerla en el interior de su casa, garantizando la salud de su familia. ¿Es recomendable limpiar el tanque de agua y las cañerías internas de su domicilio cada seis meses? Retire el instructivo para limpiar y desinfectar su tanque en el sector comercial de Coop Electric. Es un consejo de Coop Electric. Desde este momento compartimos el boletín social por AM1160. Misa en la parroquia San Cayetano, mañana 7 de septiembre. Se oficiará misa a las 10:30, a las 14:30 y a la hora 19. La información necrológica. Falleció a los 58 a ñ o s el señor Edgardo Egidio Chierico, indio, vecino del barrio Sarmiento. No se realiza velatorio y sus restos serán cremados en el crematorio Pinos de Paz este miércoles a la hora 8 y 30. Servicio Empresa Pinos de Paz adherido a Coop Electric. www.lu32.com.ar 40 años. De información confiable. Toda la información para el campo está aquí. AM 1160. A las 20 y 33, Néstor Hugo b o s s、sí, i que hoy ha tenido un día de recorrida a campo para observar calidad de animales. Hola Hugo, buenas noches. ¿Qué tal Alicia? Buenas noches. Efectivamente, como vos lo dijiste. Hoy estuvimos en los pagos de Guanaco, partido de p e h u a j ó Allí está la estancia San Juan de Jorge Blanco Villegas. Y bueno, ahí hubo una reunión con la gente de Colombo y Magliano, con don Jorge Blanco Villegas, representantes, futuros compradores,、eh, recorriendo este, los distintos lotes que van a ir a la venta el día viernes 17. En la cabaña Huacacurú, allá en Estación Azucena, partido de Tandil, los toros puros controlados están ahí. Bueno, así que pudimos ver durante la jornada magnífica de hoy, porque fue un día espléndido,、eh, toda la torada que se va a presentar, que por otro lado es magnífica. Luego hubo un almuerzo en las instalaciones, una estancia muy bonita, que tiene muchos años, por cierto. Y después del almuerzo, cada uno emitió su opinión con respecto a lo que habíamos visto y después ya nos retiramos para, para cada cual para su ciudad.、Eh, ya mañana vamos a estar explicando un poco con más detalles en nuestros programas. Ahora Alicia, como siempre, si no dispones de lo contrario, vamos a los distintos mercados. Diciendo que el trigo no cotizó en la jornada de hoy, tampoco el maíz, la soja en Bahía Blanca, 1.060 pesos, en Rosario, 1.055, en Quequén, 1.054,40, el girasol en Dárcena de Buenos Aires, en Rosario y en Quequén, 1.060 pesos, en el puerto de Bahía Blanca, 1.055, y cotizó el sorgo en Rosario, 500 pesos la tonelada. Hoy no operaron los mercados en Chicago porque se festejó el Día del Trabajador, que recuerda la matanza de los trabajadores en Chicago. Precisamente nosotros y todo el mundo lo festeja el primero, o lo conmemora, mejor dicho, el primero de mayo,、eh, que fue el día exacto cuando murieron estos trabajadores. No sé por qué razón los Estados Unidos lo festejan hoy. Razón por la cual no operó el mercado de Chicago, pero sí operó el mercado local, o sea, el mercado de futuros, mercado a términos de Buenos Aires. Solamente modificó el trigo, un 2% de mejora, octubre, mil,、eh, perdón, 195 dólares la tonelada. El resto sin variante, maíz diciembre 142,50 dólares, soja octubre 271 dólares, girasol marzo 280 dólares. Para mañana, de acuerdo con los números de hoy, el, el maíz pagaría 550 pesos en Rosario y Bahía Blanca, la soja estaría pagando 1.060 pesos en Rosario y Bahía Blanca también,、eh, en el puerto de Quequén 1.050 pesos, el girasol costaría mañana 1.060 pesos en Buenos Aires, Rosario y Quequén y 1.055 en el puerto de Bahía Blanca. El INIERS ya hay descargados 1.400 vacunos para lo, la operatoria de mañana, lo que se estima u n proyectado para mañana de entre 6.000 y 7.000 cabezas. Es todo, Alicia. Adelante ustedes entonces. El domingo 12 de septiembre v o l v é a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez.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 Presentan el siguiente especial del Día de la Industria. Casa Singla. Materiales eléctricos para la industria y el gremio. Siempre con las mejores marcas. Siemens, Insa, Osram, entre otras. Casa Singla. Roque Sáenz Peña 2569. Telefax 02284-422-232. Casa Singla. Garantía de seguridad. Especial Día de la Industria. Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima agradecen y saludan a clientes, colegas y amigos. Polsecal Sociedad Anónima. Contamos con la más amplia trayectoria en la comercialización de la más alta calidad de nuestros productos. Cal Güemes y Cal Moreno. Además, Polisan Calcio para nutrición animal. Polsecal y Polisan. Calle 10, Prolongación Norte. Teléfono 492-195-1. Sierra f a l l a s TECEM, Sociedad Anónima, empresa de transporte y excavaciones. Adhiere al Día de la Industria enviando un saludo especial a Loma Negra y a toda la industria en general. TECEM, Sociedad Anónima, 9 de julio 1628, teléfono 02284-493097, Villa Alfredo Fortabat. Especial Día de la Industria. Aviere Pinturería El Planeta. Con el más amplio surtido de la región. Pinturería El Planeta. Con los colores del universo. Casa Central Necochea, y 9 de julio, teléfono 44-4004. Y sucursal en Vicente López, 2377, teléfono 44-4250. Cruzo Mar Pavone. Cantera de piedras dolomíticas trituradas. Transporte de corta y larga distancia con equipos volcadores. Cruzo Mar Pavone. Tres generaciones. Haciendo minería. Manuel Smirnov. 2027. Teléfono 022-84-492-178. Sierras Vallas. Día de la Industria, adhesión de cerámica Valle Viejo, fabricación y venta de ladrillos de cerámica roja. En azul, Cerámica Valle Viejo, Malvinas, esquina Maler. Teléfono 02281-427-354 o 429-690. Saluda a la industria o l a v a r r i en s e y de la región. Voladuras Olavarría. Servicio de perforaciones y voladuras. Voladuras Olavarría. También cuenta con servicio de movimiento de suelo con máquinas retroexcavadoras. Voladuras Olavarría. Sargento Cabral 2573. Teléfono 42 0806. Olavarría. La industria es uno de los más potentes motores de la economía mundial y factor preponderante en el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos. En la Argentina, la industria nacional también tiene su larga historia. Marmolería Granimar. Bien, continuamos con este especial por el Día de la Industria y en este caso estamos en contacto con Gustavo Jordán de la empresa Granimar. Que bueno, ya le saludamos s y le agradecemos por supuesto、eh, habernos atendido en esta jornada. Muchas gracias,、eh, y buenas tardes. Hola, buenas tardes.、Eh, un gusto para toda la audiencia de o l a v a r r í a Estar con vos y bueno,、eh, acá andamos este, contentos porque viene el Día de la Industria y, y queremos este, saludar a todos nuestros colegas y amigos que, que cumplen hoy con su sueño de, de festejar el Día de la Industria. Bien, bueno, Gustavo, aprovechamos、sí. que te tenemos en línea y,、sí. y te consultamos un poco、eh, por la historia de la empresa. Por, cuentes un poquito de, de qué se trata Granimar, porque bueno por ahí hay gente de la región que, que no los conoce tanto. Así ya este, no, introducimos también de qué se trata la empresa. Bueno, nosotros、eh, empezamos, que, este, yo particularmente empecé con mi papá en una fábrica de mosaico que se llama Filipín. En Pueblo Luego, y de ahí, bueno, nos expandimos con el tema de los granitos y tratamos de buscar otro rubro、eh, incorporando granitos y mármoles nacionales importados. Y bueno, y creamos esta empresa y, y la creamos acá en, en una zona que, que pudiéramos trabajar y pudiéramos estar cómodos. Así que、eh, nos dedicamos pura y exclusivamente a lo que es mesada, frente, revestimiento, umbrales, todo lo que e se dedica a la, a la, uno a la piedra, a trabajar la piedra. Y bueno, estamos muy contentos, hace 15 años que estoy acá en este rubro, y gracias a Dios me va muy bien, no me puedo quejar. Claro, Gustavo es un,、sí. una empresa familiar, entonces, digamos, ¿no? Sí,、eh, al principio、eh, nos pusimos un poco familiar、ah. y empezamos a anexar cosas, y bueno, y como vimos que, que se podía trabajar bien en esto, bueno,、eh, por supuesto. Eh, vamos de a poquito buscándole la vuelta n o y,、claro. y tratar de incorporar cosas. ¿Y hoy、eh, sí. este, eh, a cuánta gente le están dando trabajo directa o indirectamente ¿no? a través de la empresa?、Eh, nosotros tenemos, bueno, en la parte de marmolería tenemos cuatro personas acá trabajando y bueno, después la, la otra parte de, la de mi papá que tiene la empresa, él tiene dos empleados. Ajá. Perfecto. Y、eh, Gustavo, ¿cómo,、sí. ¿cómo ves este.? Bueno, por ahí ustedes son también referentes, la industria es un referente muy especial de, de cómo es la situación de, del país, de cómo es la situación de cada lugar. ¿Cómo, cómo ven ustedes la situación acá en, en Olavarría? La gente está, está construyendo, está viendo、eh, producción. Sí,、común? sí, acá, acá hay movimiento, realmente. Nosotros abarcamos toda la zona, ¿no?、Claro. Pero vemos que hay movimiento, que, que se está haciendo, que se está construyendo. De, de hecho, si vos te p o n e s a mirar, que la mayoría de si r e c o r r e s un poco la ciudad,、eh, dos por tres encontrás algunas obras, edificios que se están haciendo, ¿no es cierto?、Sí. Así que tenemos buenas expectativas, ¿qué sé yo?、Eh, nos preocupa un poco el tema de, de, los, de los aumentos de los precios, de, de, de que no se establezcan,、claro. ¿me entendés? Entonces, eso por ahí te preocupa un poco, pero bueno, qué sé yo. Eh, tenemos que tener fe y empujar para adelante, ¿no? Claro. Gustavo, ¿ustedes la, la producción, la venta que hacen es、eh, particular o también a, a, a más grandes obras? No, no nosotros hacemos el, el particular y también trabajamos este, con, con empresas este, de, de todo tipo, este, acá y en la zona. Claro, abarcan la, toda la zona también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, todo lo que es la Prida, la Madrid, Azul, Bolívar.、Eh, La semana pasada estuvimos en Buenos Aires haciendo un country, así que、eh, sí, siempre estamos en contacto permanente. Ahora que es, que es el m a i l que tenemos internet y todo eso, que tenemos e n l a página, bueno, podemos、eh, hacer algo. Eso les ha abierto mucho los caminos también, no digo、sí. porque lograr, como vos decías, recién llegar hasta incluso Capital Federal, se van logrando distintos contactos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, eso es importante y uno tiene que estar ahí y bueno. Eh, nosotros apuntamos a trabajar directamente、eh, en Olavarría y en la zona, pero bueno, si surge algo de esto, por supuesto que lo vamos a atender. Claro, ¿no? sí, Olavarría es un referente importante, ¿no? Al estar ahí en el centro de la provincia. Como... Sí, sí, sí, aparte está c a t a l o g a d a como la zona de la piedra, porque acá se extrae el Sierra Chica, entonces la gente es como que viene y busca. Y bueno, y compara precios, y, y bueno, y, y va todo en el trabajo que uno le puede hacer, y en el servicio, y en la atención. Que、claro. nosotros incorporamos ahora un servicio nuevo que es de la atención y la colocación también de, del trabajo. Ajá.、Claro. ¿Sí? Eso sirve mucho. Claro. Y Gustavo,、sí. el, el, el trabajo con obra pública o con el Estado, ¿han tenido algún tipo de contacto en la guitarra? Sí,、momento? sí, sí, también, también, también. Con la municipalidad hemos trabajado. Siempre y, y estamos permanentemente en contacto. Este, con el intendente tenemos muy buena relación, así que no, no, no. es una persona que tiene mi edad, aparte, fue a la escuela conmigo.、Claro. Así que, este, pero siempre estamos trabajando y siempre estamos presupuestando y siempre cotizando con el、claro. intendente. Gustavo, ¿y、eh, cómo este, ustedes ven la situación aquí en, en Olavarría、eh, para los empresarios? Digo, ¿hay posibilidades de, de poder embarcarse en créditos, de entrar en un banco y poder hacer inversiones y poder、eh, crecer a través de, de algún préstamo? ¿Es posible eso? ¿Cómo ven ustedes eso? Yo considero que sí, siempre es latente, por supuesto, un interés medio alto, pero siempre tiene muchas posibilidades. Es más, la otra vez este, la municipalidad creo que estaba otorgando algunos este, créditos y eso te, a pequeña y mediana industria, ayudando para, para, para el crecimiento de la ciudad, ¿no? Claro. Yo creo que, que sí. Correcto, correcto. Sí, sí, porque a veces es, es necesario a la hora de crecer ustedes también como, como empresa, e m b a r c a r s e Sí, sí la. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Siempre、eh...